Hey, buenas, este es mi blog, soy Alejandro y aquí vais a poder ver todo lo que hacemos en clase de informática todas las semanas. Bueno, a disfrutarlo...